Eh, mire, el proceso ha sido así. En los últimos meses, o hace poco tiempo, hubo una serie de encuentros, a, o sea, a raíz de una inquietud del Ministerio de Asuntos Agrarios, fue convocado al Colegio de Veterinarios de la provincia, reuniones allá en La Plata, en sede del Ministerio, y en una primera etapa eh, parecía haber una, digamos, un, un plan de cierta eh, viabilidad, y... Pero luego eh, digamos con el, el ministerio eh, dio marcha atrás con algún tipo de, de prácticas que son las consideramos los veterinarios elementales para la sanidad en este, eh, que por ejemplo en el plan ganadero eh, se preveía originalmente en este proyecto de este plan se, se digamos eh, había una especie de de Eh, un problema que debe atacarse, digamos que es la la brucelosis. Entonces, estaba previsto originalmente el sangrado de los vientres para brucelosis y eso en una luego el el ministerio decidió los técnicos del ministerio decidieron dar marcha atrás con esa obligatoriedad para ingresar al plan. Y eso sabemos que la brucelosis es una enfermedad que debe ser controlada estrictamente y además eh, Otra cosa que causó mucha irritación entre los, la comunidad veterinaria de la provincia al enterarse de cuál iba a ser, eh, por ejemplo, la distribución de, de vacunas iba a haber una serie de vacunas, eh, una amplia serie de vacunas eh, tipo reproductivas, respiratorias, etcétera, que iban a, eh, para, digamos, a los productores que ingresaran a este plan eh, se les iba a, dar una, a proveer en forma gratuita y eso afecta eh, seriamente los intereses de, de los profesionales, de los veterinarios que tienen farmacia veterinaria, porque usted sabe que una farmacia, una veterinaria es una verdadera farmacia de, sal, de salud animal, y eh, los veterinarios están este, amparados por legislación, que pues, de acuerdo al, a las incumbencias de su título, los eh, autoriza a ser los responsables de la venta de zooterapicos, eh, o sea, de, entre ellas las vacunas, por supuesto, Y como este plan está previsto eh, abarcar eh, a productores, eh, o sea, el límite de corte de los que entren al plan, los productores serían los que, aquellos criadores que tengan hasta 250 vientres y en total 650 cabezas totales, eso hace que, el, según los datos que manejamos de las fundaciones, en el total en la provincia de Buenos Aires hay alrededor del 80%, en promedio, en toda la provincia, de los establecimientos entran dentro de esta categoría. Por lo tanto, los productores que ingresaran al plan iban a verse eh, beneficiados, digamos, con una entrega gratuita, pero que iba a haber de, de vacunas, a través de supuestamente entrega de los laboratorios en forma directa o con el ministerio, pero fuera de los canales de comercialización, que eso hace que iban a, Hacer, haberse seriamente afectado a los veterinarios Pablo, en ningún momento del ministerio le dieron ningún tipo de explicación sobre estas eh, medidas que tomaron o estas cosas que dieron marcha atrás no, mire, eso fue una cosa bastante, digamos si bien eh, el colegio fue con, con, eh, digamos convocado en una primera instancia luego, el ministerio tomó ciertas decisiones que seguramente por razones de presupuesto, ellos preferían como esta por ejemplo de dar marcha atrás en primer lugar con la que nosotros consideramos muy importante con el ensangrado de los vientres para el diagnóstico de brucelosis el, el ministerio alegaba una serie de cosas como que el presupuesto después no le daba para subsidiar la reposición de las eh, de las hembras que salieran positivas en fin pero eso es una fue, lo consideramos un retroceso este, eh, lo mismo que la que la, el tema de las vacunas que le mencionaba, la entrega gratuita de vacunas, fuera de los canales de comercialización, y en eso no fue consensuado con el Colegio de Veterinarios, simplemente se trató de una, una determinación que tomaron en una etapa posterior de la elaboración del plan. Uh -huh. Espeleta, eh, los saludos a Hugo Bossier. Ah, gracias. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo Buen estás? Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, como siempre un gusto hablar con vos, este, Pablo, ya no, hace muchos años que nos conocemos, este... Pero, ¿por qué crees vos que, que el Ministerio toma, toma esta determinación? Eh, teniendo en cuenta, más que nada, yo me refiero a la brucelosis, ¿no? Porque tanto vos como muchos, y la gran mayoría de la gente sabe que es una zoonosis que afecta al hombre. Y, ¿por qué razón este, el Ministerio deja o, o pretende dejar de lado ese sangrado? Eh, te diría que en la, en según lo que nos consta del de, de, de anteproyecto del plan, que se está de alguna forma, bueno, más que anteproyecto, se está lanzando en algunas ciudades del interior, o ha sido anunciado, si bien todavía no tenemos los detalles finos, pero más o menos, eh, digamos, tenemos eh, todas las características. Lo que sí eh, ya está determinado, eso le consta al colegio, que estuvo en algunas reuniones, en la COPROSA, la Comisión Provincial sí. de Sanidad, este, se anunció la realización del plan Eh, previo a lanzarlo en el interior en algunas localidades y eh, ahí se, el, el ministerio, de los técnicos del ministerio, eh, me parece que es más que nada un asunto económico, que han decidido sacrificar claro. la venta, la digamos la, el, la, el control de la brucelosis como obligatoriedad para ingresar al plan eh, la han decidido sacrificar en aras de, de, de, de otorgar una mayor amplitud en la, en la entrega de vacunas y y en lo que se llamaría una especie de subsidio. Claro, es una lástima porque eh, esto es tan importante porque es, esta, esta enfermedad afecta al hombre, vos lo sabés bien, y sí. este y dejarla de lado por una cuestión económica me parece sí. un poco raro, ¿no? Es cierto, pero Hugo, eh, lo que yo quiero manifestar como posición del colegio, ¿no? Eh, yo acá estoy a cargo de un distrito de, de, de sí. que abarca algunos partidos, pero la sabemos colegios manejado por con bueno, el presidente es el doctor Carpi, de acá de la Barría, casualmente, y eh, si bien este, participamos en reuniones donde se comentan o se debaten estas cosas, lo que nosotros hicimos como colegio, nosotros digo en general, ¿no?, dirigido sí. por el doctor Carpi, es una serie de reuniones, de debates, donde analizamos estos temas, y en eso, la con, digamos, reuniones entre con círculos de veterinarios, eh, o sea, algunas están desarrollando todavía, donde se... Debatir en estos temas y la, la opinión de los veterinarios es unánime, es unánime en cuanto a, a esto este tipo de temas que mencioné, los dos puntos sustanciales que hacen que el colegio no está adhiriendo a este plan por el retroceso que considera el, el, el hecho de dejar eh, eh, librado a, a la buena de Dios, o sea, sí. no controlar una, un sangrado, mediante un sangrado, el tema de la brucelosis que es esencial, una zoonosis inclusive como claro. dijiste, pero además de eso... Hay causa pérdidas reproductivas es eh, muy importante cuando se lo deja sin control o sea, eh, y a... Pablo ¿hay alguna, hay alguna otra institución que esté en desacuerdo también con este plan eh, el plan ganadero de la provincia sí sí hubo eh, casualmente el colegio de veterinarios también estuvo reunido con eh, analizando este, esta problemática con el CAPROVE, que es la, son las siglas de la Cámara Argentina de Productores de, de Productos Veterinarios, sí. o sea, de fabricantes de la industria sí, sí. veterinaria. Y ellos eh, han presentado en el año 2006, a las autoridades oficiales, a la comunidad veterinaria en general, presentaron un plan, eh, digamos un plan sencillo de su autoría, un plan eh, sanitario eh, mínimo, donde demostraban inclusive con números, este, según datos de organismos oficiales, de fundaciones, fundación, etc., de la sanidad demostraban que bueno que el productor puede mejorar su productividad con un aplicando un criterio este, básico de, de, de controles de, de bueno, asesoramiento con su veterinario controles de la brucelosis de enfermedades venéreas, con eso aumenta la, la producción y, y bueno y la, el útil, la utilización de vacunas etcétera eh, digamos que hacía que, el, que los, los productores se habían beneficiados con un sistema va un sistema sanitario básico. Ahora, en este caso, Caprove también, esta, esta institución también participó, en las, en, al igual que el colegio, en las conversaciones eh, preliminares de elaboración del plan, o sea, en los prolegómenos de, claro. de la elaboración de este proyecto. Lo que sucede es que Caprove también está no adhiere, decidió no adherir al plan está por, porque no está de acuerdo, porque Caprove es muy respetuosa, lo sabe bien, digamos que ...sus principales, sus primeros clientes... ...son los veterinarios particulares... ...que a través de sus veterinarias venden la, digamos, las vacunas... ...entonces no está adhiriendo al plan... Eh, ...más que nada por esta razón... De, ...digamos, de no respetarse el canal de comercialización clásico... ...porque el Ministerio pretende, como decía antes... Eh, ...pretende entregar una serie de vacunas en forma gratuita sí, al sí. productor... ...si bien esto aparentemente es un beneficio para el productor... Eh, o lo es en la práctica, pero afecta seriamente a claro, los veterinarios. Beneficia a algunos, pero, pero este, perjudica a otros. Exactamente. Además, hubo, hay otra serie, hay otros puntitos que hicieron que, bueno, todos se sumaron para que el colegio claro. tomara esta de veterinarios tomara esta decisión de no adherir. Es, por ejemplo, la parte administrativa, también, que lo lo lógico, consideramos nosotros, hubiera sido, <coughs> eh, tal vez, algún subsidio directo al productor, o sea, Un subsidio en cuanto a, si está decidido a impulsar la producción, el Ministerio, si su objetivo es ese, y a apoyar a aquellos productores menores, que como te dije antes no son tan menores, porque son el 80% de la eh, de la provincia de Buenos Aires están sí. dentro de esa categoría de, de, de 250 vientres. Ahora, el tema es que el veterinario en este plan, los que se adhieran a este plan se van a ver eh, complicados por una situación que es la siguiente el ministerio le entrega le entregaría un monto al un monto que nosotros consideramos insuficiente desde el punto de vista que no respeta los honorarios profesionales mínimos o básicos que tenemos y dentro de ese monto el veterinario se tiene que hacer cargo, eh, es un monto fijo, ¿no? por Bien. toro se tiene que hacer cargo del laboratorio, eh, después hay impuestos internos, ya los conocemos, que pesan este, fuertemente en esto, que son el IVA y los ingresos brutos, que eso se descontaría totalmente de ahí. Así que ese tema también hizo que, que el colegio lo tuviera muy en cuenta para la hora de... Eh, Pablo, ¿que no adhiera al colegio y a otras instituciones puede significar algún cambio en el plan? Nosotros consideramos que bueno, es una pata debería ser, no es que nos consideremos importantes, pero somos parte integrante del, del proceso productivo del, del campo argentino, de los productores, parte integrante en cuanto al apoyo profesional. Pero bien, el ministerio está ya ya hecho, el Ministerio de Suntos del Estado a través del Ministerio de Asuntos Agrarios, ha, hay otro antecedente que es eh, data del, del año pasado, hubo un plan ganadero parecido. ...donde se implicaba la revisación de los toros... ...y el tacto de las vacas... ...eso está bien... ...pero en la faz... Eh, eh, ...digamos administrativa... ...hubo serios problemas burocráticos... ...que hicieron que... que ...en el otro plan... Eh, ...muchos veterinarios... Eh, ...lamentablemente no pudieron cobrar sus honorarios... ...que ingresaron a este plan... ...y se vieron así seriamente afectados... ...sus intereses, no es cierto... Su, su, ...digamos directamente trabajaron sin poder cobrar el plan... ...hubo algunos casos que tardaron inclusive un año y pico, o más de un año, y eso hace que, digamos que los veterinarios que participaron del plan tienen una mala experiencia.